Berriosar y ratia en el 100.8fm los jueves de 9 a 11 de la noche busca música.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 buscan música de Riozar y ratia 100.8 fm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 Jueves 23 de mayo del 2013, cinco minutos que pasan de las 9 de la tarde y aquí comienza, como cada jueves, Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Ya sabes que este tu programa Euskal Música también lo puedes volver a escuchar en redifusión, en repetición, tanto el sábado 25 como el domingo 26 de mayo, eso sí, de siete y media a nueve y media de la tarde. El programa de hoy viene completo, vamos a tener la agenda de conciertos para los próximos días Vamos a tener varias novedades como es el nuevo trabajo discográfico para la banda Sine El primer trabajo en solitario para el vocalista de Ken Shaspi, el Elorrieta, que lo he dicho Edita su primer larga duración en solitario, titulado de Serrico Cantaca Y también escucharemos dos temas de lo que es el nuevo trabajo de Cuchi Romero. Ese álbum en el cual pues eh, se incluyen 30 colaboraciones que ha realizado Cuchi Romero durante los 15 años de trayectoria. Y hoy jueves tendremos entrevista, eso sí, telefónica con uno de los componentes de la formación Hare más concretamente con el vocalista de la banda Mikel Bizar. Que nos contará cómo pues ha sido la elaboración de este su segundo larga duración. Cómo han sido sus primeros conciertos de gira, que por cierto el viernes pasado los tuvimos aquí en Iruña, en Baluarte, en formato acústico. Y de muchas cositas más hablaremos con él, con Mikel Bizar, componente de Idviots. ...y componente de JARE, que lo dicho, acaban de publicar su segundo larga duración. Todo esto es lo que te vas a poder encontrar durante los próximos 120 minutos... ...en la sintonía de Berriozar y Rotia, en la sintonía del 100.8 de la FM... ...en el programa Euskal Música, contigo compartiendo todo lo referente a la música local... ...a la música que se realiza en Euskal Herria. Música Y vamos a comenzar con una banda que lleva ya varios años en esto de la música Y si te decimos Alex Sarduy, te decimos muchos, muchos años más Ya que es el ex componente, ex vocalista de la formación Esquisu Que ahora junto a Aymar Arejita, junto a Miquel Caballero y Kaiska Salazar Acaban de publicar lo que es el nuevo larga duración para esta banda para Gatibu Bueno, acaban de publicar, lleva ya unos meses en el mercado, lo editaron para la Feria de Durango del 2012. El álbum se hace llamar Saspi cantoyetán y en él te puedes encontrar siete temas, eh, siete grandes temas como el que vamos a escuchar a continuación. Nos vamos a ir hasta el corte número 6 del álbum, vamos a disfrutar y saborear el tema Gora Copac con la música eh, festiva. Cañera, de esta banda, de Gatibu Comenzamos el programa de hoy, aquí En la sintonía de Beriozar y Ratia El programa Euskal Musican Escusaba <música> la Vuelti et torcó la penseviqui sembla spirar fiche una seneta copatica e mastien engañeue quina ves sabri orgaichi que en yo niki que si esa gunas que nace en Guernica en el año 2002, por lo que Gatibu celebra su décimo aniversario con lo que es este su quinto larga duración Shaspi Cantoyetan Gatibu ha compuesto en total 40 canciones ahora en este nuevo larga duración van 7 desde el comienzo las canciones de Gatibu tienen la impronta de enganchar a la primera, de ser carne de single en las radios y los temas ...tienen una pegada singular y te acercan a la alegría de repente... ...como puedes comprobar en uno de los temas incluidos dentro de este nuevo larga duración... ...el tema que acabamos de escuchar, Gora Copac... ...vamos a disfrutar, si te parece, de otro de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo larga duración... ...nos vamos ahora a saborear y a disfrutar el cuarto corte del álbum... ...el tema R2, Berris, Guitar, yeah, ...uno de esos buenos, buenos temas que los vamos a disfrutar y a saborear ahora mismito en esta noche de jueves o tarde de sábado o domingo, según el día y la hora que nos estés escuchando. Rámena en el 2002 En disco Inferno En el 2005 Laño Gustien Gagnetik Etasashi Gustien Azpikik En el 2008 Y el directo Susene Almisicheco Gogoa Son los discos anteriores A este nuevo larga duración Titulado Shaspi Cantoyetan Es la trayectoria musical De esta banda La trayectoria musical de Gatibu Con Alex Sarui Ex componente Ex vocalista De Eskisu Música Artur Berriz Guitarrie, otro de los temas incluidos. En este nuevo trabajo que cuando comenzaron a presentar decían que es la música directa la que hacen. No tiene muchos recovecos y además no los necesita. La música que hace Gatibu es para alegrar, dar fuerza y emocionar a la gente. La vera escucha tiene que ponerte en movimiento de cualquier manera. Eso es lo que comentaba Alex Sarri en la presentación de este nuevo larga duración Shaspi de la banda Gatibu y negativo nos vamos con una banda que este año 2013 se le ha tomado pues tranquilito, ha dicho, vamos a tomarnos una pausa de un año y el año que viene volvemos a componer nuevos temas para nuevo disco. Hablamos de Francis, hablamos de Doctor Deseo que llega con nuevo disco, con el álbum titulado 13, ya iba ya unos meses en el mercado y comentarse, como te decía anteriormente, que este año solo van a tomar muy tranquilito para el año que viene meterse en el estudio de grabación y editar nuevo trabajo, mientras tanto nos quedamos disfrutando de este su larga duración, el número 13 en su trayectoria musical, el álbum al amanecer seguir soñando y lo que vamos a escuchar es el segundo corte del álbum, cuánto frío hace en Saturno Pasa, pasa de ti y no se detiene Cómo se puede caer hasta el suelo y luego más Cuando hasta el aire te abandona Y mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho Zorzando tu sonrisa Quanto frio haza en Saturno Mi amor Ahora que estás perdida Que tu mirada Solo refleja Desierto y sed Déjate acariciar Por esta canción Todo pasa, confía en ti, confía en ti. Terminaremos bailando, brindando en algún bar.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 perdida que tú miraba solo refleja desierto y sed déjame acariciar por esta canción que todo pasa confían ti confía en ti terminaremos bailando brindando en algún bar. Has perdi que tu mirada solo refleja desierto y sed déjate acariciar por esta canción Un disco en el cual Doctor Deseo se ha rodeado de muchos músicos. Por ejemplo, Agus Pérez, Joey González, Perico Raez, John Pidis, Leire Maturana. También está María Martín y la grabación ha corrido a cargo de Iñaki Huejo. También está Jonasier Zubeldu, Madi Basave y está también Ollán Zubeldu y David Nanclares. Junto a Marta Ortiz, que ha escrito el tema neusquera Nola Estusun es y Ñois Ulertú. En definitiva, un montón de buenas colaboraciones en este nuevo trabajo discográfico, CD Más Libro, titulado Al Amanecer, Seguir Soñando. Como te comentaba al comienzo de, de la presentación de este disco, comentarte que este año 2013 se lo van a tomar un poquito tranquilitos y no vamos a saber nada de ellos, de Francis y sus eh, colegas, hasta el año 2013. 14 El primer disco fue en el año 1987 con el nombre del grupo Doctor Deseo, luego le llegaría en el 89, tan cerca del cielo, en el 92, a Fugitivos del Paraíso, en el 95... Eh, gotas de dolor, un charco de olvido, en el 98 hay cuentas aún por inventar en el 2000 llegaría atrapado en tu silencio de incertidumbres y caricias, en el 2002 suspira y conspira en el 2004 rompeme con mil caricias, cielo rompeme, en el 2005 metamorfosis, en el 2006 detrás de los espejos rotos en el 2008 sexo, ternura y misterio, en el 2010 deseo, cortografía imposible y en el 2012 llegan con este al amanecer, seguir soñando En definitiva, 13 discos, una larga trayectoria musical para Doctor Deseo, que lo he dicho, hasta el 2014 no sabremos nada de nada con respecto a lo que va a ser el nuevo Larga Duración. Nos quedamos con otro de los temas incluidos en este álbum, Al Amanecer Seguir Soñando, nos quedamos con el tema que da título al álbum...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 En esta noche a pintar milagros Mojarnos en lluvia va batrimavera Que por las venas circulen los sueños Al amanecer, seguir soñando Hacer que el tiempo vibre en nuestros cuerpos Atrapar el instante donde todo va bien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 Caminos Niña, de esta noche a pintar milagros Mojarnos en lluvia de primavera Que por las venas circulen los sueños Al amanecer, seguir soñando Aferrar el tiempo vibra en nuestros cuerpos, atrapar el instante donde todo va bien. Mía, ven esta noche a pintar mil milagros, mojarnos en lluvia de primavera. Que por las venas y el sueños. A la manera Zerke el tiempo Vibra en nuestros cuerpos Atrapar el instante ...pues ahí está sonando otro de los temas incluidos... ...dentro de lo que es este nuevo larga duración... ...para la formación Doctor Deseo... ...el tema Al Amanecer Seguir Soñando... ...tema que da título al álbum... ...y seguimos compartiendo contigo más música... ...en la sintonía de Berriozar y Rocia... ...por supuesto en el programa Euskal Música... ...compartiendo cada semana 120 minutos... ...con todo lo relacionado a la música local... ...a la música que se realiza en Euskal Herria... ...hemos comenzado con Gatibu... ...hemos seguido con Doctor Deseo... ...y ahora nos vamos con el regreso de una banda que vuelve 11 años después de su último larga duración. Hablamos de EH Sukarra con el tema Asken Bistaleak, tema que abre lo que es el álbum Uñak. Zaraskikune Matsurorotan Otoletanernal zeutikoa. Sauditan keskalzen dihoa. Saminetan dadzen dihoaz. Semea labenabi senetan. Marca su taco susto. Eko dizu i suoi cave colue disipa me mi cara tao ya sea al limpada Gurean corriri al limpada durea navediri al limpada loca risendori al limpada pisaren dello jurato estan E ho ci corai tu ste ho Ez pure sordure che urita e paretetan te marras tu color così e reccasto utze parete tan e tu tu podi ...su último disco, EH Zucarra... ...uno de los grupos euskalunes más importantes... ...de la década de los años 90...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 morrer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 Otro de los temas para Unai Uribe a la voz y a las guitarras Para Cier Cosme, a la guitarra y a los coros Para Joshua Frouffe a la batería y a los coros Y para Alberto Sánchez al la bajo y a los coros Editado bajo sello como el primer trabajo Vaga amiga. Nos vamos con el tema Betico Andiquería Otro de los temas incluidos dentro de esta novedad Lo nuevo de Shine side Lago Ya, otro de los temas incluidos en lo que es este segundo larga duración para esta banda para Sain, el álbum Egun Sentí Berriba Tembilan una formación que ha tenido colaboraciones importantes como la de Juan Sangre de Gobernors y de Miquel Keiseta novedades esta semana aquí en Euskal Música en Berrio Sargratia, en el 100.8 de la FM M Este son los que se incluyen en este nuevo larga duración. Entre ellos... ...Goti eran ...Gawa Geldituem... ...o esto que acabamos de escuchar. Betico Andiquería, que acaba así de bien la canción de esta banda, la canción de Sain. Y de novedad a novedad, y tiro porque me toca. Nos vamos con el señor Eñaut Elorrieta, nos vamos con el cantante de Ken Saspi... Que acaba de publicar lo que es su primer trabajo en solitario De Serrico Cantac Y en el cual te puedes encontrar temas como este Que vamos a escuchar Nire Aitaren Echea Nire Aitaren Echea <risa> Defenditukodut Ocho en contra Justicia en contra Fem dituko du Galdukuko dituta zienenda sololoak pinyuudia Galuko dittu rentak bañ defend dituko du Armmakendukuko dizkidate. La eskuarekin chi mi Eskuak mostuko dizkidate. tu Squarmost tu codischi da te La besoare chi mi difendi tu quê yeah, Eskaziak alduko da, baina nire hitaren etxeak Zutik iraunen du, nire hitaren etxeak El Elorrieta que mira el destierro Desde todas ópticas Y para ello, aparte de sus propios textos ...ha buscado la complicidad en la pluma de otros poetas y escritores... ...algunos de ellos eh, han vivido en sus propias carnes el destierro político... ...como son Joseba Sarrión en Día o Joan Oliver... ...otros han escrito al destierro poético como son Mario Benedetti... ...Arcaich o Bernardo Achaga... ...Eñaut se apropia de esta temática tan íntima como social... ...y se sirve de las palabras y de la música para delimitar... ...un pedazo de tierra habitable... Así ha surgido lo que es este primer larga duración en solitario. El primer larga duración para el señor cantante de Kansas P. Eñaut Elorrieta, el Orieta, el álbum de Serrico Cantac. Ahí estaba sonando uno de los temas incluidos dentro de este larga duración. El tema Nire Aitaren Echea. Hay que decir que comienza la gira de conciertos. Una gira que invitan al público a viajar, a recorrer los caminos de su propia cartografía interior. Y al mismo tiempo... Conceptos como patria y exilio aflorarán en la geografía de emociones sugeridas al espectador. Así que parece que va a ser una buena apuesta en escena la que va a hacer Eñaut Elorrieta de este su álbum de Serrico Canta. que El día 25 de mayo estará en Azpeitia, el 1 de junio en Bermeo, el 7 en Anduain, el 8 en Bilbo, el 13 en Endaya, el 20 de julio en Vizcaya en Ea, más concretamente en La Ricochea el 5 de agosto en Gasteiz el 18 de octubre en Donosti el 19 de octubre en Munguía y cerrará el 29 de noviembre en el anchoquia de Ermu así que esos son los conciertos para presentar este primer larga duración en solitario para el señor Eñaut Elorrieta nos vamos con otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de este eh, primer larga duración en solitario para este señor para Eñaut Elorrieta el tema Asken Balsam Gargaz kionil Akordatzen zara Hai Ze hiri ote da Edo zen Gure izen bereko Bigaz tesoro blai Aterpele horren bilak Asteleka Barrerik barre goizez, Arratxe zere, bai, Gaua teoria gutxaz de. Korputza igatzen doa, Geruzaz, geruzaz, Irrikaez, zak gure aberrin korpuz aldioz tadana y estudniretzat nai se miñau kara tu e do sei Quan Lagun seva bai, Il carrerquaasso di Euscarì Sergati cheaucherà tu Noi stanno ladu un mai Esescutaveri berri sca tu Argaschi o somewhere I do too, by Or I guess It's tonight Go Euskal Música en el 100.8 de la FM de Riozari Ratia en internet en emusquiplaza.net y síguenos a cualquier hora los 7 días de la semana en musicaentune.blogspot.com today. Zerroba daz, a las que les cambié la piel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 Tras aportar desde 1998 su particular toque a los guisos de multitud de artistas y grupos musicales, Cuchi Romero bucea en su particular baúl de los recuerdos y recopila 15 años de colaboraciones en un disco, un pack integrado por dos CDs, Camerino 1 y Camerino 2, espacios musicales concebidos para dar cobijo a una treintena de canciones, a 30 de sus siempre bien recibidos compadreos musicales. Los temas que integran a que Romero, colaboraciones 1998-2013 fueron masterizados por Colibrí Díaz los estudios que tiene en Oricain y del apartado fotográfico del trabajo pues encargó el señor Fernando de Lezaun y de las ilustraciones Miquel Poza corriendo el diseño y la maquetación a cargo de Paco Ramos desde el pasado martes, no desde, sino desde el anterior martes está a la venta lo que es este álbum Recopilatorio de Cuchi Romero Aquí huele a Romero Colaboraciones 1998-2013 Colaboraciones de Barricada Como hemos escuchado el tema La Balanza mmm, De Boca Nada, de Despistados De Dickers, de En Blanco, de Mr. Feeling De Mochila 21, de Porretas De Síncope o de Gose con este Eiboy hey y hey Ya, osoan zu su midauran. Hei boy, con tu sautik, el guita in di su San Carlo. Orei oh, hey, da ben a tare di Davide, to grandi sono di Davide, fico hey pensa profundo nan puta el sangro sangre baby hey boy you got to go what you guess todo aneve di grado rico grave as pronto nice Zure konkistak, entzai holokaleko kontuak Hei boi, gitarra bindu ma, zure talbe darian arrakazta hey Oeita berna tali jarri bete, korandi zuri lagu bijo gabe más incluidos dentro de ese recopilatorio que acaba de publicar Kuchi Romero. Un tema que colabora junto a la formación Goce con este A Boy. Dejamos atrás las colaboraciones de Kuchi Romero en este álbum y nos vamos con Yoki en la Calle y con Oninche García. Hablamos de Seiren con su álbum Udaskena y con temas como este que vamos a escuchar Ice era un tian Guitazu berriro, ezer berririk lortu eskero Ez beregindan hola baitus dizero Ez dizu ardura orain zerregiten dudan ikauero Elmudada gure ipatua, kristale zinguratua Orain diket zaitu taztua Ya da cucita un video che raxa in etubula ma n'ha inchichiata che ra tu sai guna in Hay disco que se ha sacado de la manga este dueto, Joki la Calle y Oninche García. Junto a David Corospe a la batería y a las percusiones Diones Ederra al bajo y Alex Larrazábal a los teclados y pieno junto a Imanol Goicoechea a la guitarra eléctrica. Forman esta banda Seiren y editan este nuevo larga duración Udaskena. Con temas como este Aise era un tian.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 buen disco, el que se ha sacado de la manga esta banda, el que se ha sacado de la manga Seiren, con temas como este y San Sin Tudan, nos vamos si te parece a escuchar uno de los temas que se incluyen dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para hare porque ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los componentes de la banda, más concretamente al vocalista Mikkel Bizar, ya sabes que ha estado también en Idi Biots, así que enseguida eh, hablamos con él de este nuevo trabajo discográfico, de la trayectoria musical de la banda, de cómo se formó este nuevo proyecto de Jare y también para que nos cuente el concierto que dieron el pasado viernes en el baluarte ...qué tal les fue, porque fue en formato acústico y además la gira que tienen para presentar este álbum ya en formato eléctrico. Así que vamos a escuchar el sencillo presentación, el tema Betico Doñua con la colaboración a las voces de Suriñe Hidalgo de la formación Esian y entramos en materia con Mica Alvisar y entramos en materia con Jaren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 ya estábamos en salvo obra, ¿no? Esto fue más o menos por el 2010, 11, 11, creo. En el 2011 definitivamente el primer disco que sacamos con El Car y bueno, pues ahora hemos acabado el 2012 a final de siempre el segundo ha sido, bueno, el disco conciertos, disco conciertos, ¿no? Eso ha nuestra nuestra bueno, nuestra recorrida ahora. Eh nace poco tiempo después como decías de la disolución de idv se venía gestando con anterioridad, os perdía el cuerpo un cambio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 Porque dejase de... porque no tuviese nada que ver con Itibios, ¿no? No queríamos que pareciese que dejábamos un grupo y que hacíamos otro igual, ¿no? Entonces no hubiese mucho sentido dejar el otro. Bueno, si sí si sí nos pedía por otro lado el cuerpo de cambio, ¿no? Pero bueno, la, el, el motivo principal fue pues de dejarnos un poquito el sonido del sonido que hacíamos con Itibios. El nombre de Jare, ¿cómo surge? ¿Cómo si os ocurrió la idea de poner este nombre a la banda? Bueno, pues una cosa muy curiosa, ¿no? Porque yo me encontré con una amiga y se iba a poner a su hija, ¿no? Y a mí me gustó mogollón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 y por eso queda un disco más rockero, ¿no? Pero bueno, la diferencia la diferencia no es más que esa, ¿no? Que nos hemos roto un poco Tabús, que teníamos con el primero y es por eso porque en año y medio pues hemos conseguido tener un estilo completamente diferente al de al que al... teníamos.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 pues que pueda poder que, que, que lleva muchísimos años en muy buena música en galría y siempre ha habido muy buenos grupos y muy buenos cantatores, ¿no? Entonces, bueno, pues Olur eh, fue una canción que, que, digamos, marcó nuestra adolescencia musical. Olur fue un grupo que seguimos mucho también en, aquel, en aquella época. Y bueno, pues eh, nuestro sentido homenaje a esta canción que encima habla de la euskera, algo también que tenemos muy, muy arraigado yaré Y bueno, pues eh, eh, podríamos haber elegido entre 15 o 20 más que tienen temazos, urs, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, elegimos esta porque es una muy simbólica y es de sus, eh, su tercer disco, me parece, el segundo, segundo este, que bueno, que, que marca una época, ¿no? En, en nuestra alegría. Y luego tenemos el tema más emotivo del disco, ese pedazo de tema dedicado a la memoria de Íñigo Pitu, tema Sulagún. Sí, bueno, esto surgió nos llamó por teléfono una persona, ¿no? Y resultó que era un amigo de Íñigo Cavaca y estábamos haciendo un grupo que así se una canción, ¿no? Primero para, para recordarle a él, una cosa que sería suya y otra pues bueno, pues eh, tendría un poquito luego de aceptación en el medio y tal para que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 la que hicimos en el primer disco, pero bueno, la, la grabamos, tuvimos oportunidad de regrabarla para la gala de Nochevieja de este del año pasado con ahí no a la Piedra, y bueno, pues como quedó muy chula y ya quedado simplemente ahí en una gala y en la televisión y en YouTube, pues bueno, decidimos entrar en el disco. Y bueno, y luego la de Olur, pues también, ¿no?, que, que ahí está, ¿no? Uh -huh. y tenemos del bonus track es pues una canción de jaba que bueno que la sacó un día que estaba un poco depre sacó la canción de una canción preciosa y bueno pues vamos encima en el disco pero al fin al cabo, pues es, ya por los cuatro costados no uh -huh. el disco es un trabajo conjunto me explico eh, al componer la música las letras de las canciones eh, las componéis juntos cada uno trae su idea local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 el título de la portada de este segundo trabajo es bastante sugerente qué sentido la habéis querido dar bueno pues hemos querido inda ir un poquito más allá ¿no? hemos buscado eh, una palabra un poco que, que bueno que, que, que sea fuerte potente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 ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la evolución ha sido eso, que un poquito más arriba en la suelta, ya dimos el primer paso, dijimos que íbamos a llegar a un grupo distinto y ahora, pues bueno, pues ya el, por lo menos nos lleve la, la misma música.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 Si ya cuesta tiempo para ensayar en eléctrico con todo el grupo, pues imagínate preparar un acústico, ¿no? Tienes que readaptar los temas a una voz y la guitarra, a dos guitarras, según como te hagas. Pero bueno, pues eh, eh, como son canciones muy llevaderas, muy melódicas y, y muy fáciles de, de, de, de... son muy quedonas, ¿no? Es uh -huh. una guitarra que pues, te va pelo, la verdad, ¿no? Y bueno, pues nadie mejor que tú, por ejemplo, que estuviste allí para, para opinar de cómo estuvo, uh -huh. de cómo estuvo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué repertorio tenéis para presentar este segundo larga duración? ¿Os vais a centrar en este disco? ¿Vais a incluir temas del disco anterior? Sí, hacemos un poco de todo, ¿no? Hemos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 de Durango, y ahí daremos el último concierto de la prestación, ¿no? Han sido siete o bolos, y bueno, pues aquí ya ponemos de final a la prestación y ya empezaremos con lo que son los correntos de verano y las plazas, sí. bueno, todavía no hay muchas fechas agarradas. Eh, por aquí, por Iruña, en eléctrico, un poco difícil, ¿lo vais a, lo vamos bueno, a sí, conseguir? Bueno, sí, iré. seguro, seguro que iremos, seguro, Ajá. no tenemos fecha todavía, pero seguro que durante este verano estamos allí. De los doce temas que se incluyen, personalmente, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo compuesta en el local de estudio? Bueno, no, eh, eso es como elegir un hijo, ¿no? Yo creo que todos, sí. tienen su, todos tienen su cosilla, ¿no?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 Y, yo. y algo que me haya dejado ya porque quieras decir para ir terminando con la entrevista? Yo creo que has andado en todo punto Y nos <risa> hemos dejado nada, <risa> no, nada Bueno, no, yo creo que Simplemente bueno después de tantos años está siempre con la misma canción de siempre como dice Eso, de Ñua, ¿no? Tenemos eh, bastante, tanto tú como yo Tenemos ya bastante, el repartiré bastante estudiado Ha <risa> lanzado todo, ha disparado Sin que nos quede nada de telón so, a, ¿no? bueno, pues, eh, a ti que siempre estás ahí Desde, desde, el, desde el primer disco de Inidioz -In -In Creo que has estado ahí ya, Entendi, ya ya. Seis, seis, ¿no? eh, Va a volver ir y Dios son no, a tenemos a saber No se puede saber. No lo sé, no lo sé ni yo, no, o sea, nunca cerramos la puerta nada porque bueno, somos me amigos, nos llevamos muy bien, pero bueno, uh -huh. eh o se ha las miras de las como para ponernos a pensar en ello. Uh -huh. Igual un día nos juntamos para tomar un café y bueno, nos motiva la idea y decimos juntarnos para tocar o para ensayar, aunque solo sea para ensayar para local de ensayo, ¿no? ¿Quién? Uh -huh. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues Miquel eh, muchísimas gracias, es que casco por haber atendido la llamada de Berger Ferriatía, la llamada de Euskal Música. Gracias, Ossuria Álvaro y bueno, pues aquí estamos para lo que queráis, cuando queráis y bueno. es, y a si la próxima entrevista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 Zabaldugir Begiat guztita Zubazura biaren Bila ah, ah. Koro itzapena Biotza temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el segundo trabajo discográfico el segundo larga duración para este quinteto para Jaren regresan al panorama musical con este su segundo larga duración Yaz, y con temas como este que estamos escuchando la versión de un clásico de Urch o Lur Lucha Pues ahí estaba la entrevista que hemos mantenido Con uno de los componentes de la banda Más concretamente con Miquel Bizar Vocalista de la formación Harem Que nos ha contado vía telefónica Un montón de historias sobre la banda Los comienzos de la banda Esos temas particulares e importantes Que te puedes encontrar dentro de este segundo Larga duración Los conciertos en versión acústica Y eléctrica En definitiva, que hemos repasado casi todo lo que hay que repasar sobre la historia de Jarem. Íñigo no. Benito a la batería, Kepa de Miguel al bajo, Gorka Bizar a la guitarra y a los coros, Yagoba Ormaechea a la guitarra, a los pianos y a las voces, y Miquel Bizar a las voces. Este es el quinteto de Jarem, con este su segundo larga duración y as... álbum que contiene 10 temas, además 2 bonus track en definitiva 12 buenos temas para este segundo larga duración de Harem Vamos a si te parece, un poquito disfrutando de esta banda, disfrutando de Hane, después de la entrevista realizada a Miquel Bizarro, vocalista de la banda. Ahora nos vamos con un tema en directo, un tema en acústico. Un tema que pudimos disfrutar el pasado viernes en el baluarte a eso de las ocho y media de la tarde. En el cual, pues, pudimos disfrutar de prácticamente todos los temas incluidos en este segundo larga duración y temas incluidos en el primer larga duración. Hicieron un repaso interesante de la banda. Y lo hicieron en formato acústico y lo hicieron con la colaboración, por supuesto, de una de las mejores vocalistas de Euskal Herria, de la voz de Zuriñe de la formación Esian. Así que vamos a escuchar este tema, Betiko Doñua, en acústico de Jare isuriña que dieron el pasado viernes en Baluarte. Bueno, hey, asteko ez niam bisamata du golda zerbait bat Hole tema De manos de Jare, de manos de Suriñe y de Miquel Visar en ese concierto que dieron en acústico el pasado viernes en el Baluarte presentando este segundo larga duración IAS y también se incluían temas del primer larga duración. Vamos a dejar atrás pues el repaso que hemos hecho a Jare, el repaso que hemos hecho también con entrevista incluida a Miquel. Es eh, que muchas gracias nuevamente por habernos atendido y por haber pues eh, pasado unos minutos... Eh, en los cuales hemos podido saber un poquito más de la trayectoria musical de Jarey. Nosotros que nos vamos rápidamente con la agenda de conciertos y las noticias más destacadas de la semana. <risa>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 Así es, comenzamos las noticias más destacadas de la semana y la agenda de conciertos. Comenzamos con las noticias, ya que Barricada acaban de publicar nuevas fechas de la gira 2013. Estas son las confirmadas hasta el momento. El sábado, día 20 de julio, estarán en Riva Forada. El jueves 15 de agosto en estarán en el Au Palumbreiras en Villena, el miércoles 11 de septiembre estarán en Guadalajara y el sábado 28 de septiembre estarán en Hernani y y este sábado 25 de mayo estarán en Answine dentro del Aricu Rock. Hablamos del Ariku Rock, ya que desde la organización del Ariku Rock quisieran pedir dos favores. El primero, dentro de las posibilidades de cada uno, es que colaboréis aportando alimentos no perecederos y el segundo, que lo que consumáis lo hagáis en las barras, ya que indirectamente también estaréis colaborando con este fin. Una parte de los beneficios de ese festival eh, que obtengan en las barras será destinada a contribuir con el Banco de Alimentos de Ansoine. Y nos vamos con el concierto que Romero al cuadrado a cargo de Cuchi y Martín Romero, cantantes de Marea y Bocanada respectivamente, iban a ofrecer mañana viernes 24 de mayo dentro del ciclo Abre la Muralla del Baluarte. El concierto ha sido aplazado eh, ha sido pospuesto debido a la lesión sufrida este lunes en un accidente de mato por Cuchi Romero. El concierto era aplazado hasta una nueva fecha que se dará a conocer a través de los canales habituales Y por supuesto os lo daremos a conocer aquí en Euskal Música Las entradas adquiridas para este concierto servirán para el próximo Aunque quienes deseen podrán devolverlas en las taquillas de evaluarte y recuperar el importe Desde aquí, desde Euskal Música, en mucho ánimo para Cuchi Romero Y esperemos que prontito esté de vuelta Y nos vamos con la agenda de conciertos. Mañana viernes 24 de mayo en Paternine estarán Marianitos Blay, Galduak y Tinko. Fiem Ratcher, Kous e Insomnio Crónico estarán en Sentinel Areto Adelandio a partir de las 9 y media con entrada de 4 euros. Y Caótico estará en el Gasteche de Ibarra a partir de las 11 y media de la noche, dentro del vigésimo aniversario de dicho Gasteche. Y nos vamos al sábado 25 de mayo en el Parque Empresarial de Ansoin, a partir de las 5 de la tarde y con entrada gratuita, nueva edición del Arricu rock con barricada, tracción, porco bravo, el avispero y la formación Gables. Y atentos, dos fechas, viernes 31 de mayo, en la Sala Cube de Tafalla, SUTACAR. Sábado 1 de junio, a TORCHU ROCK. Dos fechas que el próximo jueves os las iremos recordando. Pues hasta aquí la agenda de conciertos, hasta aquí las noticias más destacadas de la semana y nosotros que vamos a poner ya el punto y final Al programa de hoy, de hoy jueves, 23 de mayo del 2013, si nos escuchas en directo, de 9 a 11 de la noche, sábado 25, domingo 26 de mayo, si nos escuchas en fin de semana, en redifusión, en repetición, entre las 7 y media y las 9 y media de la tarde-noche. Hoy hemos escuchado a Gatibu, a Doctor Deseo, a EH Sukarra, a Sain, a Kuchi, con ese álbum de colaboraciones, a Seiren y, lo nuevo, ...de el del cantante vocalista de la formación Ken Shaspi... ...el señor Eñaut Elorrieta. Hemos tenido al otro lado del lío telefónico a Miquel Bizar... ...componente de JARE para hablarnos un poquito de este proyecto musical. Y os hemos dado la agenda de conciertos y las noticias más destacadas de la semana. Música La semana que viene volvemos con más historias Eso sí, con más música local Música que se realiza en Euskal Herria En todos sus estilos Y nos vamos a despedir con una novedad El 7 de junio Estarán presentándolo en el Black Rose de Burlada Es el nuevo trabajo Para Coase Lo que vamos a escuchar es el adelanto A Inchineco Oyoa Con ellos, con los Berrios Artarras Coase ¡Nos vamos! Es que casco por estar ahí La semana que viene volvemos con más historias Y con más música Aquí, en la sintonía de 100.8 En la sintonía de Berriozar y Ratia ¡Te quedas con lo nuevo de Coast!